Karina Olivera, Karina desde el Móvil m ó v te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escuchamos. Bien, Jorge, estoy en la Plaza de los Artesanos en Punta del Este. Te digo, se está colocando una pantalla gigante para ver los partidos. Yo、yeah. con el alcalde Javier Carvallal、pues, mm. vinimos por otro tema, pero justo vemos que están colocando la pantalla para ver qué partido, Javier. Hola, el Mundial sigue hasta el 18 de diciembre. Eh, todavía matemáticamente tenemos tan chance, así que primero que nada, buenos días Buenos d í a la, a, leo, a la audiencia. Chances i e m p r e tenemos. Eh, bueno, eh, los partidos también son partidos. A veces, este,、eh, siempre a la suerte hay que ayudarla. Y bueno, dando veces los palos, el travesaño, pego abajo. Podía haber entrado para adentro, salió para afuera.、Eh, Uruguay jugó muy, muy atrás también ayer, jugó a la defensiva cuando teníamos salida a ganar. Bueno, este, también hay que acordarse que va a ser una revancha muy especial para Gana, ¿no? Eso, eso no lo、no, no、podemos olvidar. Este, Yo estaba pidiendo un loco Abreu. Un loco Abreu, un chengue Morales, no sé. sí, s v i t Esas e cosas que, bueno. Pero está, es, es otro partido, es otra situación, son otros, son otros jugadores también.、Eh, hay muchos jugadores jóvenes que tienen, tienen hambre, tienen ganas. Esperemos que el técnico, bueno, revea un poco el planteamiento y que Uruguay salga con todo, porque, a ver. Eh, las, tiene todo para ganar. Este, bueno, los partidos también a veces tienen que darse, no estamos afuera, siempre matemáticamente, como es s i e m p r e hay chance. Así que hasta, hasta el minuto 90 del viernes、eh, todavía podemos seguir. c ó m o te imaginarás, Jorge, yo estoy en la calle y el tema de la mañana es el partido de ayer, sí, obviamente, ¿no? Claro, por supuesto. Por te imaginarás. Supuesto sí, supuesto no hay quien no、sí. te comente, te hable, bueno, los mensajes, los oyentes、mm. están a full. Con los comentarios que hacías tú, con los comentarios que h a c í a Ricardo, en fin. Pero bueno, vinimos también por otro tema acá, Les, lo decía al inicio: hoy se abren los sobres para los artesanos que van a estar participando en esta próxima temporada y que se quedan, Javier, o es solo por temporada. Bueno, sí,、eh, es, es un llamado que este año, incluso siempre se hace 30 días, este año se hizo casi, casi 60 días, para dar más chance y más tiempo para que la gente se anote.、Eh, se anotaron 22, este, 22 personas. Ahora hoy se reúne el jurado, que está integrado por Cultura de la Intendencia, por la UTSU, por artesanos y por este, concejales del municipio de Punta del Este. Y bueno,、eh, tienen un mínimo de 30 puntos para pasar. También algo importante:、eh, la gente que es del departamento ya tiene 5 puntos extra por ser del departamento de Maldonado. Siempre eso apuntando, no c e r r a d o de las puertas a nadie, pero apuntando también a generar espacio para la gente, para la gente local. No, no,、eh, hay muy buenos trabajos en p r e s e n t a r Hay muy buenos trabajos en madera, muy buenos trabajos en, en hierro. Este, hay muy, muy buenos trabajos en todo lo que es lana. Sí, yo creo que va, va, este, hay posibilidades e que entren unos cuantos artesanos en este llamado. ¿Ya, ya t i e n e la cifra de cuántos pueden ingresar? No, no, no porque eso va. Ahora este, el, el cada j u g a d o es independiente, vota a su, a su real entender. Lo que se busca siempre es la parte técnica, tanto de cultura como de Utu, que son gente idónea. En pintura, en lanas, en, en, en todo lo que tiene que ver a las artesanías. Y bueno, entonces,、eh, cuando hay duda de, de, de una prenda o de, de un artículo que presentan, se consulta、eh, si está bien terminado, si está bien, bien, el diseño está bien hecho, si, si está bien la transición, de, por ejemplo, de la lana al uso,、eh, el cómo están los puntos. Esto yo lo digo porque lo fui aprendiendo de, de, de venir a diferentes jurados. Y bueno, entonces la evaluación se va haciendo y después se suman los puntajes de cada jurado, después se divide entre todos, y siempre es de 30 puntos hacia arriba que está la posibilidad de ingresar a la feria. ¿Cuántos puestos están habilitados hoy en la feria? Y hoy tenemos casi, casi 40 lugares que pueden ser este, habilitados. Siempre también hay algún espacio para cosas que, como plantas, por ejemplo, que no, no entran en el jurado de hoy. También hay una, hay una propuesta de lo que es el, el tema de vinos locales. Y aceites, que eso no pasa por el jurado directamente, se, se, se, se, se da un stand y, y en ese stand es donde puede hacer la venta. Así que bueno, queremos que entre la mayor cantidad de, de, de artesanos. ¿Y esto último de, de aceites y demás, desde cuándo está funcionando? Esto ya empezó en el periodo de Jafif, en ese momento yo era el presidente de la comisión de feria, y、eh, tanto con Andrés como y con los diferentes concejales, lo que se hizo, bueno, una apertura. Ah, también al tema de plantas, bueno, tenemos、eh, dos, dos, dos estanques que se dedican al tema de plantas, y bueno, también hay, hay, hay jabones, a s a i c e n t e Se abrió un poco más la feria para complementar lo que es la artesanía básica, que también tiene cierto atractivo, y que también hay mucha gente que, bueno, Hace marmeladas, hace otro tipo de cosas que son artesanías porque son artesanales y también suma a lo que es el paseo de, de la Plaza Santigas. Bien, ¿cuándo se inaugura la iluminación navideña aquí en la Plaza n o s o t r o s como el año pasado, el 8 de diciembre, este, esta semana ya queda p u e s t o la columna donde se hace el árbol de Navidad. Todo lo que es la decoración ya anoche ya quedó prendida, menos un, un solo caramelo nos falta este, prender. Después también va a haber algunas decoraciones que ahí los artesanos. Hicieron para poner los diferentes módulos. Bueno,、eh, algo, algo que yo creo que el año pasado estuvo bueno y este año, ya con más apertura, sin pandemia, va a ser otra vez el, el, arbo, el árbol de la Plaza Artigo, va a ser otro, otra vez otro atractivo. ¿Cuándo se inaugura el espacio borlero? Ayer llegaron parte de la silla, anoche se hizo la primera prueba de, de, de la iluminación. Este, así que, bueno, venimos trabajando,、eh, calculamos mediados de diciembre y si no será en mediados de enero. Pero está. Me están haciendo esperar. Me、eh, están haciendo esperar. Hacer, va, ma, mañana te invito a las 9 va a hacer un paseo guiado que vienen los arquitectos. ¿A las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana. Podemos hacer 9 y media para que, para que des una vuelta para después de, de, de hablar con ellos todos los detalles que faltan, que justamente es lo que vamos a hacer. Pero bueno, ya anoche quedó prendida prácticamente el 98% de la iluminación. Así que bueno, cada vez falta menos y son detalles lo que faltan para poder mudarnos. Bien, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Jorge, cerramos, nos encontramos en un ratito.、Yo、gracias, chao, chao. Frecuencia abierta.